Sí, claro de pelear sí. algo No debe ser un tercer arquero de nuevo No, no, de pelear la titularidad Porque Listo. obviamente la puede llegar a pelear con Ibañez Fantástico eh, Las 12, en punto, nos vamos Tano, querido, gracias eh, gracias, a usted, eh. gracias a ustedes Gracias Camote Acuña Que dónde se fue eh, Se fue a hablar por teléfono Gracias a los chicos de producción A Marina Zaninotto A Mariano Repeto Gracias a Jessy en Operación Técnica Como todos los días Gracias a ustedes por seguirnos Y eh, por aguantarnos Por estar del otro lado Buen fin de semana para todos El lunes, como siempre A las 11 de la mañana Aquí estaremos en la 570 En Radio Argentina Con muchísimo más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 El resumen de la semana con las entrevistas, las declaraciones más importantes de esta semana de uno contra uno radio que se nos va. El último de la semana, día viernes, en uno contra uno de la radio hasta la, en uno contra uno radio hasta la una de la tarde. Bien digo como todos los mediodías. Con Julio Lamas, con tres declaraciones, con el entrenador campeón de la Conferencia Sur, charlando con nosotros. Estoy contento por, por el espacio a la final y por haber ganado este, la Conferencia Sur en una serie con Weber que fue buenísima, mucho más que lo que hizo el 3 a 1. Fue el mejor partido en San Lorenzo, Marcos. Siempre hace un gran aporte es el equilibrio defensivo del equipo y siempre trata de tapar el agujero que esté cuando nos falta rebote o cuando falta un jugador que aporta en una faceta en lo único que creo es en todos los días hacer lo mejor que podés hacer las cosas al 100 y cuando no tuvimos un buen nivel de juego fue porque no pudimos, no, porque no importara Y de Julio Lamas al entrenador de Atenas de Córdoba Porque también conversamos con Adrián Capelli De Boca llega a Atenas de Córdoba un Atenas que se arma Contratando Múltiples figuras en el plano internacional Y en el plano nacional Recordemos lo de Walter Baxley Lo de Pete Michael Y naturalmente las continuidades De Logripo, de Gabo Mículas De Dieguito Gerbaudo Y también de Bruno Lavaque El equipo de Adrián Capelli Y Adrián Capelli en el aire de la radio de, de llegar a un club como Atena a mí suena orgullo, me gustan los desafíos y este, otra linda oportunidad. Y estamos eh, evaluando eh, la posibilidad de, de incorporar un, un tercero extranjero. Aprovecho esta oportunidad para, para agradecer a toda la gente de Boca sinceramente todos, la gente los dirigentes muy agradecidos por, por la temporada que, que pasó y habrá quinto en la banda, mañana a las 10 de la noche último enfrentamiento previo a la gran final de la Liga Nacional para definir quién será quien acompaña a San Lorenzo de Almagro en la final de la liga, Olímpico de la Banda y la Unión de Formosa Están igualados en dos No se pudieron ganar en calidad de visitante Los dos en la Banda los ganó Olímpico Que solamente perdió dos partidos a lo largo de esta temporada Y los dos en Formosa los ganó el equipo del profesor Rearte eh, Del profesor Narvarte, perdón Mañana, mañana a las 22 Quinto partido entre Olímpico y la Unión de Formosa Quinto partido, que se podrá ver por LNB Contenidos. Y quinto partido, que lo tendrá a Facundo Piñero, que charló con nosotros. Lo que sí se notó en la serie es que el que ganó fue el que el que ejecutó las cosas mejor y el que estuvo más concentrado. Y bueno, en este quinto partido no va a ser la excepción, ¿no? Ya, ya nos conocemos mucho. El tema es ver quién ejecuta mejor y, bueno, quién está preparado también mentalmente para jugar el quinto partido. La distancia realmente no parece, pero los pequeños detalles porque no se van a sacar grandes ventajas, no estoy hablando en, en, en, en el score de puntos, sino en, en lo que es el juego, pero detalles y muchas veces también la concentración. Como jugadores sí tenemos eh, la responsabilidad de, de prepararnos bien para el partido, pero una vez que estamos ahí realmente eh, presiones me parece que, que sienten otro tipo de personas. Y el ascendido del TNA a la Liga Nacional de Básquetbol es el equipo más austral de la historia de la competencia, tal vez de los más australes del mundo, en una liga de básquetbol profesional. Y hablamos del celeste hispanoamericano de Río Gallegos, con un gran referente en su plantel. En silencio, Pablo Fernández se transformó en uno de los jugadores más importantes en el equipo dirigido por Bernardo Murphy. Y ayer hablamos con el Rosarino, con Pablo Fernández, que nos dijo esto en tres concretas e interesantes declaraciones. La filosofía, la filosofía de Bernardo era trabajar para llegar bien a los playoffs y después ser un equipo protagonista y llegar lo más alto posible. Gracias a Dios eh, tuvimos una localidad muy fuerte. Teníamos que ser competitivos entre nosotros mismos para, para dar ese saltito. Y esas dos o tres semanas, la verdad que, que fueron entrenamientos muy intensos de ga querer ganarnos unos a los otros y así nos tiró para arriba. Lo que más valoro esto que fue una serie a cinco juegos que se jugó durísimo, pero sin, sin jugando al Vázquez, nada más. Una gran final, fue muy duro los cinco partidos, eh, con muchos minutos la mayoría de los jugadores, y bueno, por suerte eh, podemos festejar, pero fue el rival más duro de la temporada, lejos. Pablo Fernández, campeón con Hispanoamericano de Río Gallegos en el torneo nacional de ascenso, ascendido a la Liga Nacional, el Faca Piñero con su... Equipo con la Unión de Formosa y el sueño de llegar Tras el quinto partido de mañana en el final de la Liga El gran desafío de Adrián Capelli Como nuevo entrenador de Boca Juniors Y Julio Lamas, entrenador finalista de la Liga Nacional Con Susan Lorenzo Almagro Pasaron en la semana de uno contra uno Radio Y pasaron en nuestro resumen de día viernes Hasta la una de la tarde, como todos los mediodías Hacemos uno contra uno Radio Uno contra uno Radio Todo el básquet en el aire ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? ¿Cómo están? Bienvenidos. Arrancamos uno contra uno radio el último día de la semana para hablar de la Liga Nacional y para repasar cosas del TNA y también nos vamos a quedar un ratito conversando con cada uno de ustedes y charlando e informándote porque hay algunas novedades interesantes en la liga pero se juega la definición de... Eh, el torneo federal y hablando de la liga y del torneo nacional de ascenso este fin de semana, puntualmente mañana, ya sabremos cuáles son los dos ascendidos. Uno saldrá de la semifinal del día de hoy. El Final Four se juega con sistema de eliminación directa.